18.30 horas 19 de mayo de 1986 aeropuerto de San José do Campos en Brasil el radar militar detecta dos ecos no identificados a 2000 metros de altura los controladores los observan gracias a unos binoculares parecen esféricos están rodeados de un halo luminoso por su parte inferior emiten una luz parpadeante el enigma está ahí en los cielos se asistirá a partir de ese momento a una investigación en toda regla y en tiempo real uno de los episodios más extraños que se recuerdan Media hora después de la primera detección, el mando aéreo de Sao Paulo notifica la captación de los no identificados. Pero ya no son dos. Se trata de ocho objetos. Los controladores revisan el tráfico aéreo y solicitan a un bimotor que se encuentra sobre la zona aproximarse a los objetos. Los tripulantes confirman que son reales. Finalmente, cuando son las 22.30 horas, el ejército ordena la salida de dos cazas F-5 de la base aérea de Santa Cruz en Río de Janeiro. No todo acabará ahí. A las 23 horas también despegará un Mirage F-103. A las 22.48 horas uno de los aviones logra captar en su radar de abordo la presencia de uno de los objetos. Gracias a este dato la investigación ya llega a una conclusión. Los artefactos detectados son físicos y reales. De acuerdo al testimonio que firmará el piloto, el OVNI es verde, rojo y fundamentalmente blanco. El piloto, siguiendo órdenes de los superiores, dirige su avión hacia uno de los artefactos, sin embargo, no puede darle alcance. En pocos minutos la situación se tornará la inversa. La investigación en tiempo real que pretenden efectuar los pilotos se convierte en una persecución. El protagonista fue Marzo Grisola, piloto de uno de los F-5 que había despegado por órdenes de los superiores. Según firmería en su expediente y según relató por radio, 13 extrañas luces comienzan a acercarse a él, lo persiguen. Y lo hacen a enormes velocidades y ejecutando maniobras de aceleración muy por encima de lo que soporta cualquier aeronave terrestre. Así lo asegurará en el informe oficial del caso. Los otros pilotos implicados también registraron en radar a los no identificados. También pudieron certificar las increíbles maniobras que realizaban. Sirva señalar que todos ellos habían efectuado en su vida más de mil misiones y contaban en su haber con más de dos mil horas de vuelo. Sabían perfectamente enfrentarse a cualquier tipo de situación. Todos ellos, sin embargo, certificaron que no podían explicar aquello que vivieron. En el expediente que se elaboró para la prensa, el ministro de Aeronáutica de Brasil le señaló lo siguiente. Según los expedientes oficiales, los ovnis saturaron los radares y nos obligaron a interrumpir el tráfico aéreo. No se puede dar explicación técnica. Simplemente no tenemos ninguna justificación, aunque sea muy difícil para nosotros, hablar del origen extraterrestre de esos objetos. Sin embargo, a partir de ese momento el gobierno de Brasil comenzó a ser más secretista en cuanto a este asunto. Incluso se ofrecieron explicaciones tras haber aceptado la naturaleza desconocida de lo observado. Se llegó a decir que podrían haber sido ilusiones ópticas, cargas eléctricas y fenómenos naturales unidos a fallos técnicos que provocarían las detecciones. Lógicamente, nadie aceptó aquello. Los investigadores civiles también elaboraron sus investigaciones posteriores. En su expediente, el estudioso más conocido e importante de la época, Claudia Recobo, concluye que los pilotos vivieron una experiencia real con objetos cuya tecnología era mucho más avanzada de la que disponía cualquier país. El gobierno aceptó esas conclusiones, pero solo lo hizo por unas horas. Después, llegó el secretismo.